bueno eh, siendo las eh, casi las 9.40 de la mañana vamos a hablar un poco eh, de vamos a hablar un poco de radio y de las nuevas formas de, de hacer radio eh, que tiene que ver con los podcast porque eh, porque marta de misterio un podcast nacido acá en la ciudad de mar del plata eh, ganó la posibilidad eh, de o fue seleccionada Eh, por sillas para eh, llegar a la industria del streaming. Estamos hablando de algo que nunca había pasado eh, en la República Argentina, y uno de los hacedores es Martín Echeverría. Martín, ¿cómo andás? Buen día. Hola, chico ¿Cómo andan? Gracias por con este espacio, eh, no, muy valioso, de verdad. Por favor, por favor. Eh, digo, es, es sumamente interesante, digo, para digo, fundamentalmente para conocer, digo, a, a dónde van a ir, a dónde llegaron, cuál fue eh, esta sí, sí. Eh, esta virtud que les dio eh, martes de misterio para poder ser seleccionado eh por Sichet, cuéntame primero qué es, preséntanos eh, qué es esta elección sí, sí. o esta selección en el cual ustedes salieron elegidos. Bueno, mira, te cuento. Cítica es el festival de cine fantástico y horror más importante que existe en el mundo, que hace en Cataluña, eh, donde, bueno, como ocurre con el festival de, de Mar de Plata, este es bien de género, totalmente de género, y lógicamente todos los, los directores que apuntan al género siempre suelen presentar algo allí, de hecho se va a estar presentando la nueva película de Guillermo del Toro, que hace un tiempo se está abocando también al género del terror, viste, y el... ...y el suspenso... ...entonces siempre es un festival... ...que muchas producciones del género... ...consideran... ...para hacer algún lanzamiento importante... ...y también directores que ya tienen sus productos... ¿viste? Uh -huh. ...como cortos, como largometrajes... ...como series también... ...cosas por el estilo... ...y SITTE tiene Pitches... ...es una sección... ...como si hubiese una sección también... ...dentro del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata... ...donde... Eh, ...distintos productores del mundo directores, guionistas, lo que sea realizadores, este productos que todavía no salieron al mercado, este buscan estar seleccionado allí porque a ese lugar, a ese festival, los días que dura el festival, van las grandes las grandes plataformas, ah. eh Latam, que es lo que ellos llaman Latinos, Latinoamérica, este a buscar contenido. Entonces vos calcula que todo todo el mundo que tenga algo que presentar que tenga que ver con el mundo del fantástico de o del terror, este busca quedar allí, porque calcular que van monstruos como Netflix, Paramount, HBO, este Movistar, todas plataformas enormes, porque supuestamente si, si este se lecionó es porque lo que hay entre manos es algo muy interesante. Y, y, Entonces... usted, y ustedes fueron elegidos, para don Martín que te, que te interrumpa, usted sí, sí, ustedes claro, fueron claro. elegidos para participar de esa parte, digamos, es decir, van a estar ¿Sí? ahí como eh, exponiendo su laburo eh, para ver si alguna plataforma los, eh, los los abduce, por decirlo de alguna manera, jugando un poco con estos juegos de terror. Exactamente, es, es una facilidad que este festival te da para llegar a sentarte sin tener que andar tocando timbres o esperar que te respondan mails o te pasen ese contacto, cosas por el estilo. Uh -huh. este Es la posibilidad que te da ese festival eh, y que te acerca. La verdad que, o sea, es como cruzar un océano en un bote remando este y que venga <ríe> alguien con el festival y te ponga un motor y te y te impulse para adelante, más o menos, ¿entiendes? Sí, sí, seguro. Entonces te sientan y te ponen cara a cara con gente este súper importante y, y lo más llamativo de todo esto que Eh, ...quedamos entre eh, seleccionados eh, para presentar con tres materiales seleccionados de todo el mundo. O sea, en formato series encima, ¿viste? Que hoy por hoy las series están en, en, en boga, ¿viste? Está muy caliente el mundo de las series. Entonces, bueno, eso, este la verdad que es un, es una locura total. Y va sí. viniendo del podcast. No, ni hablar, pero ahí me parece que hay dos cuestiones, ¿no? Y, y corregime o, o, o contame cómo se preparan fundamentalmente. Eh, hay una preparación en torno a la producción del podcast... Eh, la producción de Marte del Misterio, eh, y también una, una preparación personal eh, de ustedes para vender. En algún momento, digo, en definitiva, lo que lo que van a hacer es, viene el señor Netflix o el señor Paramount, eh, los saluda y ustedes tienen que más o menos contarle eh, de qué se trata lo que ustedes están eh, ofreciendo y tratar de caerle de la mejor manera. Digo, hay esa doble... Eh, Eh, digo preparación por decirlo de alguna de alguna forma, digo la la física y la táctica eh a, a, trasladando esto al, al fútbol, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, vos sabés que hay entrenadores de pitch. Decís eso, pitch es lo que vos tenés eh, para vender cualquier proyecto, de cualquier ámbito de la vida. Esa pone bueno, muchos reality también de eso, ¿viste? Donde vos te sentás y tenés 5 minutos, 30 sí. segundos eh 5 minutos para para venderle un producto a alguien y que te compre la idea. Bueno, más o menos así ocurre en mundo del cine. Y muy seguido ocurre así en distintos... Acá en uh -huh. Argentina se realiza en noviembre siempre Ventana Sur. No, estas son cosas que yo fui aprendiendo, porque yo vengo más del palo de la radio o de los contenidos digitales, pero no del cine, ¿viste? Sí. Pero eh, sí, nosotros lo que nosotros también avanzamos un paso muy fuerte, eh, creo que fue el año pasado, ya principios del año pasado más o menos, porque mm, nosotros... Fuimos parte de Marplalab, que es un laboratorio de gente este que tiene proyectos entre manos o buenas ideas del mundo del cine, este eso lo genera Pablo Poli acá en Mar del Plata, fuimos parte de eso, nos nos inscribimos en eso. Entonces ellos trabajan y te, te asesoran y te ponen con profesionales que están acostumbrados a armar presentaciones este y también a mejorar tu producto para cuando tengas ese momento ideal. Pero uh -huh. nos pasó en medio de de, de, de, este, de este estudio que fuimos llevando adelante para ver cómo se arma una Biblia, qué es una Biblia en el mundo del cine, cómo mejorar un guión y cosas por el estilo, en el medio de eso conocimos un productor de cine. Eh, vino como a, para asesorarnos de cine de terror de Argentina de una productora que es del Toro Fin, que hizo un montón de películas en Argentina, este de Néstor Sánchez Sotelo. Y la verdad que tuvimos ahí un encuentro, gracias a marplanar. Este como para que nos asesore un poco, ¿viste? Y cuando empezó a escuchar la idea y cómo se iba a gestar y de dónde venía todo, le fascinó la idea y enseguida nos dijo que quería ser parte de eso. Fue una locura también, algo que nos pasó, cuando le presentamos, le contamos sobre el proyecto, casi en una charla informal, ¿viste? Sí. Y bueno, entonces, eh, ahí, ya fue, ahí ya cambió el panorama, porque ahí ya nosotros estamos de la mano, de hecho, él va a estar, en, él va a ir a este festival, de hecho, él fue el que nos inscribió en este festival, él tiene vendedores en distintas partes del mundo, en diferentes encuentros así, festivales, para ofrecer distintos productos. Entonces, este nosotros nos asociamos con la productora de él, eso es un primer paso gigante que un productor diga, yo quiero promocionar y producir tu producto. Entonces, eh, es un poco más él el que va al frente, porque él se dedica a eso toda la vida, ¿viste? Eh. como que nosotros nos sentemos detrás de un micrófono y, te, y nos prendan la luz, ¿viste? Claro. Eh, y va a ser un juego casi para ustedes, para nosotros. Entonces, para él es exactamente lo mismo. Ya eh. estaba acostumbrado a lidiar con, con estas bestias. También fue una razón importante por la cual nosotros llegamos ahí, teniendo un productor de bastante peso, Siempre respaldado con una buena idea y un buen producto, ¿viste? Sí, me, me, pare, me parece, digo, no es para re, realzar ni, ni, ni ensalzarte porque estamos hablando, digo pero también tiene que haber un producto de, interesante de atrás, ¿no? Porque digo sí. esos lugares son casi impenetrables, eh, si lo claro. que vos vas a presentar es eh, no, no está bueno. Eh, digamos, no. de, de, de, de la manera no, que supuesto. fuere pero digo, tiene que tener algo eh, para que eso pique. Contame un poquitito Martín cómo es tu historia con sí. el podcast ¿no? No, no con este en sí uh -huh. eh, sino cómo pasás eh, de ser uno de los personajes más conocidos de la radio de Mar de Plata, digo, alguien que eh, de alguna manera u otra somos generacionales. Eh, digo, sí. has recorrido sí. gran parte de la eh, de las radios en en Mar de Plata, de las radios por ahí del Palo del Rock y demás durante un momento, después fuiste para uh -huh. otro lado. Digo, un día dijiste, "Che, dejo esto eh, y me dedico a hacer podcast" o no dejo esto, pero sí le sumo el, el podcast. Digo, ¿cómo cómo pasaste eh, a meterte en en lo que es el mundo del podcast? Mira, Yo la palabra podcast la escuché por primera vez, me acuerdo claramente cómo y dónde fue, fue en el año 2014. Nosotros en ese momento estábamos en Radio Metro, ahí ya habíamos pasado de Rock and Pop a Metro, estamos en Radio Metro, y estaba la mañana yo así, produciendo unas cosas, y en el programa de Andy Kuznetsov, que en ese momento estaba la mañana en Metro, escucho a un columnista que habla sobre empezó a hablar sobre lo que era el podcast el podcast viste y empecé a escuchar decía que era como la radio a demanda que se estaba probando en otras partes del mundo y dije bueno viste teniendo las antenas eh, siempre alertas sobre las la, la nuevas formas de comunicar, la, la nueva forma de hacer entretenimiento y demás me llamó bastante la atención y, y siempre como que estuve siguiendo noticias viste de, de, del podcast y cómo iba el podcast porque yo soy amante de la radio este, nací en la radio me quedé en la radio yo aún gracias a dios todavía sigo haciendo radio cuando creí que ella me iba a despedir para siempre y pero igualmente estuve atento a eso ¿viste? a ver qué iba a pasar con eso este y ahí fue quedando y en el año 2019 la importancia de escuchar a los chicos y de prestar atención a los chicos un día estoy sentado es muy cómico esto estoy sentado en hablando con, con mi familia tengo dos hijas y una de ellas la mayor en ese momento que tenía 16 este Estaba con su novio, ahí con nosotros, que tenía 17 años. Y en la cena, eh el novio nos cuenta que escuchó a Dolina. ¿Viste? Uh -huh. Yo digo, 17 años, por ¿escuchás a Dolina? Digo, ¿pero qué? ¿A la noche? ¿Conés los auriculares y lo escuchás? Dice, no, lo escucho en podcast. Claro. Ah, ¿viste? Y ahí volvió un poco. Y, no, sí, lo pongo, esto que el otro. ¿Y dónde lo escuchás? No, sí, en Spotify, esto que el otro. Y dije, bueno, evidentemente los chicos de nueva generación no no no tienen radio en la casa, me parece que la cosa es por acá, si bien la radio no va a morir, pero hay otras formas también de consumir, como la gente consume hoy por hoy lo que es ficción, y lo hace con plataformas, a demanda. Entonces dije, ¿qué es lo que más a mano tengo? ¿Cómo puedo construir algo? viste Se me empezó a prender el bichito, y dije, bueno, voy a agarrar las historias de martes del Misterio, que ya lo veníamos haciendo en radio, voy a aportar esas entrevistas, Y la voy a empezar a subir a podcast. O, o sea que vos, a, tus podcasts arrancan de la mano de Martes de Misterio. Sí, totalmente. ¿No, no que hiciste previo algo? Eh, digo No, arranca... en podcast no. Bien, bien, bien, bien. Arrancaste arrancan, y asiches, arrancan. digamos. ¿Cómo? Arrancaste y asiches, digamos, así como eh, de un solo tirón. Claro, de, exactamente, exactamente. Y entonces, eh, bueno, y ahí empecé a subir los episodios y más o menos a los 3, 4 meses me empezó a escribir un montón de gente de afuera Eh, ...diciendo que querían contar también su historia y demás, viste, sus cosas raras que hayan vivido en la vida... ...y bueno, y empezaron de a poquito a escribir de Colombia, de México... ...claro, son países, Estados Unidos, Colombia, México, España, ni hablar este eh, toda Europa... ...son países y todo un continente que hoy por hoy el podcast es, es lo mismo que decir radio... ...y hasta aún más allá de la radio, hay un montón, pero un montón de gente que sale a correr... ...trabaja, se maneja en, en, en transporte público, que en lugar de escuchar música o radio escuchan podcast, ¿viste? Entonces, bueno, me a escribir otras partes que querían anotarse para, ¿viste? Yo me empecé a sorprender porque nuestras fronteras siempre fueron siempre estuvieron por Mar de Plata, de otras partes del país también. Uh -huh. Y bueno, y ahí el boca en boca, lo que es el boca en boca, ¿viste? Eh, fue increíble, así que nos empezamos a dedicar a eso. Eh, bueno, y ya después de a poco me empecé, empezamos a producir podcast para otras partes del mundo. Producimos podcast para un, un par de marcas importantes acá de Argentina, este... Y bueno, y no siempre tiene que ver con el terror, hicimos podcast muy este sentidos, este, tenemos una serie de podcast que tiene que ver con la gente que transitó muy duramente el COVID, que se llama Alguien, el mundo piensa en mí, en el cual lloramos en todos los episodios que grabamos, son siete historias increíbles. Entonces, bueno, así que ahora, aparte de hacer radio acá en Mar del Plata, eh, nos dedicamos también y aparte de comunicar, porque tenemos una agencia de comunicación, también producimos podcast para otras partes del mundo. Eh, Martín, y cómo, digo, cómo vas, cómo ves, pues, digo, porque esto que vos llevas allá eh, a Cataluña, digo, la sí. idea es, y corregime si hay algún error en lo que digo, sí. eh, la idea es que va a ser transformado en serie, de, de digamos, viene Netflix, claro. transforma sus podcast sí, claro. en serie, digamos, no, va, va a dejar de ser algo solamente auditivo para transformarse claro. en un audiovisual. Digo, ¿cómo, cómo ves esa transformación? ¿La vas imaginando o la van imaginando ya digo porque insisto yo perdón que sea tan molesto sos alguien de radio y la radio fundamentalmente sobre todo para los que tenemos más de 40 digo es sonido más que más que eh, imagen no eh, digo claro. y, e imagino también que se te debe despertar esto hecho bueno y ahora qué onda si nos llaman cómo pasamos esto eh, audiovisual claro bueno en realidad eh, para mirar para que vos tengas ideas sobre esto se viene trabajando casi van a ser dos años en octubre o sea, no es algo que nosotros nos anotamos y después vos tener la idea, no, no, para nada de hecho te contaba, viste, lo de Marta Lab que vos tenés que presentar el proyecto y ahí te lo van puliendo y te van asesorando esta asociación con la productora también este, fueron eh, manejando lo que es el tema de los guiones, hace dos años más o menos vino un realizador de cine de acá de Mar del Plata muy importante que se llama Sebastián Hansen y me dijo, yo no lo conocía para nada, me vino a ver a la radio y me dice, mira Martín, la verdad que me parece que tu poca de terror genera eso, terror Y es verdad, es verdad, porque nos escribe la gente diciendo que a veces lo tiene que apagar a la noche del miedo que le da, este y entonces me dijo, a mí me parece que esto está muy bueno para llevarlo a la serie, de hecho en otras partes del mundo ya está empezando a ser más común que muchos podcasts eh, pasen al formato serie o a películas, hay ya varias series y, y películas basadas en podcasts en otras partes del mundo, y entonces le dije que la verdad que es, es una aventura muy loca, que no cuentre conmigo porque no sé escribir guion este cine, así que bueno, este Sebastián se juntó con una escritora de cine de terror muy grosa de acá de Argentina que escribió ya como 10 novelas de terror, que se llama Julieta Carrizo que es mendocina y escuchaba Marte de misterio y le gustaba muchísimo, entonces juntos empezaron a escribir una adaptación. Yo lo que hice fue seleccionarle los 15 20 episodios más fuertes de Marte de misterio, que más repercusión tuvo entre los oyentes y demás. Este, con casos de distintas partes del mundo y bueno, ellos fueron armando todo un esqueleto, eh, una maqueta, digamos, una estructura para contar una historia. Lógicamente, como pasa en muchas películas como El conjuro, hay mucho de ficción, pero todas las historias de cada uno de los capítulos de la serie está basada en las historias de Marte de misterio. Hay una hay un, hay una historia de ficción que une todos los episodios, que lógicamente eso no es real, porque cuentan cosas de mi vida que no tiene nada que ver. Este pero bueno, ya de eso de lo que es guión, ideas y demás se encarga entre la productora del Toro y estos guionistas de de Mar de Plata y Mendoza que son dos capos que están acostumbrados a escribir sobre cine de terror y bueno, mi mola cada episodio de Marte de Misterio que es una película individual son historias que son increíbles viste y todo lo que es basado en hechos reales en el mundo del cine pega mucho entre los seguidores entonces está buenísimo y aparte lo que tiene de tentador esto más allá de la historia que terminen contando los chicos que de aseguro va a estar buenísima, lo que tiene esto de bueno es que para el amante del terror no hay nada mejor que lo que está basado en hechos reales. Y encima, quien descubra la serie, sea donde sea en Argentina o en cualquier parte del mundo, si es que esto se lleva adelante, va a tener como base de sustento el podcast. O sea, van a mirar un episodio y lo que van a poder hacer es recurrir al podcast para escuchar al protagonista, la voz del protagonista contando bien el caso real. Entonces, Eso es un atractivo adicional que cualquier productor o realizador de cine o empresario del mundo del cine de terror eh, tiene como ese gustito extra porque sabe que al público le gusta eso, el basado en hechos reales. Por eso películas como Annabelle, más allá de todo el condimento ficción que tiene, o como El Conjuro, y un montón de películas más, este, fueron tan exitosas. Porque eso es el, el, lo que está basado en hechos reales, en el público de, del terror y del suspenso le gusta muchísimo. Martín Cladio te saluda, eh, pensaba y retomando el anclaje de esta realización eh, sonora, ¿cuántos casos hay de la ciudad? Eh, en mi caso no, no conocía todo este proyecto, ya los estoy siguiendo en todas las plataformas, nace Mar del Plata, tiene varios casos, algunos de la, de la ciudad, ¿cuántos misterios esconde Mar del Plata? Bueno, a ver que estás haciendo una pregunta exquisita. ¿Por eh, cuando nos ha tocado dar alguna charla acá en Mar del Plata para estudiantes de, de periodismo y hablar sobre esta forma nueva de, de crear cosas, este sobre el final yo siempre les digo, ustedes no tienen idea la, la Mar del Plata paranormal que hay, porque nosotros, los primeros largos años de la vida de Marte del Misterio, siempre fue radio, estuvimos en Metro, en Mega y en Radio con vos en los en las tres radios nos pidieron que hagamos Marte de Misterio, y... De hecho, Marte Misterio era una sección de un programa de 15 minutos y después mutó a un programa de radio entero. Entonces, ahí, al principio no se escribía toda gente de Mar del Plata. Como es un tema tan delicado siempre y que está al borde de, de, de, de, de lo bizarro y de lo serio, nosotros siempre lo tratamos con mucha seriedad. Entonces, las personas que, había, que nosotros entrevistamos y las escuchábamos con mucho respeto, Eh, otro llamaba, y otro llamaba, y otro llamaba. Y en Mar de Plata empezó a pasar eso. Y mira yo no te miento, nosotros la verdad que tendremos que haber grabado mucho más de lo que grabamos, fuimos bastante desprolijos en eso cuando estábamos en radio, pero si ustedes van a Spotify en este momento y escuchan los primeros 100 episodios, eh, son todos casos de Mar de Plata. Y, y van a escuchar historias increíbles, pero historia increíbles de lugares hasta clásicos de Mar de Plata, ¿eh? Eh, contados por guardias de seguridad este de la Silenzuere, contados por médicos de, de, de, del como es de, del hospital interpersonal y del amor interpersonal, o sea, incluso hasta contados por profesionales. Hay un caso que yo siempre cito, porque también nos vamos cruzando a veces con historias sentidas, ¿eh? Hay historias de Marte Misterio donde te cuenta gente que es No sé, que, que, que habla o que tiene relación con su padre, su madre, su hermano fallecido, que te pones a llorar también, ¿eh? Es impresionante. Y hay un caso de un hombre, un padre, que nos llamó, la pueden buscar, si quieren la historia se llama La Monja, este y es un padre que nos llamó para contarnos cómo en la clínica 25 de mayo una monja que vieron enfermeras, médicos, su esposa y demás, una monja la de madrugada, Este le salvó la vida a su hija que no pasaba la noche. este Y usé una cosa muy loca, no les voy a contar más para no espobiliar demasiado, pero nos llamó el padre emocionado, un señor ya grande. ¿viste? O sea, ya esto deja de ser un juego muchos casos. Se presta viste a esto, uy, qué pasará, viste cosas por el estilo, pero hay historias que son increíbles. por bueno, eso ocurrió la clínica 25 de mayo de Mar del Plata. Y, y les va a pasar que a lo mejor en alguna historia que escuchen van a decir, uy, Esto es a la vuelta de mi casa. De hecho, hay una historia de alguien que nos llamó, este que me contó una historia de una casa que está a dos cuadras de mi casa, por ejemplo. Y todo el día paso y la veo y la señalamos con mis hijas. Entonces son son increíbles, pero historias de Mar del Plata hay un montón. Ni se imaginan. De teatros de Mar del Plata y cosas por el estilo. Sí, repasando también se me ocurría, Martín, eh, en estos tiempos donde por ahí decimos nadie escucha eh, un disco completo... Eh, veo podcast sí. de más de una hora, de treinta y pico, podemos sí. hacer un promedio de veinti largos. ¿Fue un debate sí. respecto de bueno quién lo va a escuchar? Hay un segmento, que en mi caso no conozco, que está buscando estos contenidos, tipo largos o sí. mira Mirá, eh, nosotros no, nos, no estipulamos la duración de los episodios. Nosotros creemos... O sea, hay una edición periodística en, ese, en Marte del Misterio que es enorme, que nos lleva muchísimo tiempo. Es lo que más tiempo nos lleva. Yo he grabado entrevistas de una hora y cuarto y el episodio quedó en 30 minutos. No te miento con esto, ¿viste? Porque los que vos, las personas que vos entrevistas no son grandes relatores o contadores de historias. Es gente normal que muchas veces le cuesta, duda, vuelve, se emocionan. ¿Viste? Eh, eh, a veces te preguntan algo, ¿podemos parar un cachito? porque viste Entonces, eh, tenemos que armar todo un episodio para que sea llevadero. Después no nos fijamos cuánto dura. Si la historia da para 15 minutos, dura 15 minutos. Si la historia da para una hora, lleva una hora. Ahí lo que nosotros es el juego que tenemos nosotros en intentar conocer la atención del oyente, tanto en radio como en podcast, en decir, la gente va a seguir con esto y no se va a aburrir. Eh, pero, ya. Hay productos que ya te acostumbran eh, a que dura una hora y dura eso. El promedio de escucha de podcast, porque hay estadísticas todo el tiempo y eso está buenísima, a diferencia sí, sí. de la radio, hay mediciones simétricas todo el tiempo. El promedio de escucha de podcast, promedio, más o menos es de 30 minutos. Eh, después tenés en El Mundo, en general. Después tenés edades eh, Nosotros tenemos un producto que escucha muchísimo. El mayor público que escucha nuestro producto tiene más o menos entre 25 y 40 años. Eh, después, lógico, tenés gente más chica y gente más grande. Pero el mayor público concentrado, el 70%, tiene más o menos entre 25 y 40, 45 años. Depende también del producto que hagas. Sí, Pero eso sí. es lo que tiene maravilloso el podcast, ¿viste? Que eh, tenés podcast de arquitectura, de meditación, de salud mental, que funciona muchísimo en Argentina, es increíble, de ficción. Hoy está creciendo mucho el, el viejo radioteatro. El viejo radioteatro eh, está empezando a crecer en el mundo ficción de podcast, es tremendo, hay directores de cine, directores eh, actores de cine que están empezando a hacer ficción a través de podcast. Es impresionante. Eh, DC Comics acaba de, de sacar hace unos meses el podcast de Batman, donde es todo guionado con actores, es, es una película auditiva hermosa. Sin dudas, ¿no? Obviamente que el producto engancha o no, más allá de la producción sí. que tenga o de la temática, tiene que ver con la resolución claro. y varias variables. Por último, Martín, y retomando, sí. eh, ¿cuáles son las fechas donde van a saber, digamos, la resolución ah. de esta expectativa? De si son sí. nosotros, o no. Sí, nosotros, la presentación, mira esto es bastante particular también. La presentación nuestra es el 8 de octubre. El 8 de octubre eh, la productora va a estar sentándose, vamos a ver si nosotros viajamos también o qué, eh, la productora va a estar sentándose ante estas bestias. Nos va a acompañar un actor muy groso marplatense, pero que la está rompiendo en España, que se llama Ramiro Blas. Estuvo trabajando en la serie Vis a Vis, haciendo del doctor Sandoval este un personaje increíble que fue muy famoso y popular. ¿Laguraste con él en Rocampo o no? Él estuvo, claro. Él estuvo en los primeros años que yo estuve en Rocampo y estaba en Rocampo. Y bueno, él empezó a escuchar el podcast Fue parte del podcast también Porque tiene una relación con su hermano fallecido Que es impresionante Es muy emocionante su episodio llamado Somos el amor que dejamos Muy emotivo ese episodio Marte del Misterio La gente en el mundo que nos escribía Sobre todo en España No podía creer como un tipo tan malvado en la serie Lloraba así en el podcast Y bueno, este nosotros lo propusimos para que sea parte Para que algo de un exorcista Porque también tenés que proponer eso Los personajes Y qué actores te gustaría que estén lo propusimos, él está en España, él firmó mucho terror en España, es un actor muy bien considerado para el género, y nos va a estar acompañando allá. Pero acá hay algo particular, vos vas y te presentás. Este día nadie resuelve nada. Vos vas y te presentás y posiblemente eh, puedan a lo mejor puedas tener una reunión a la semana, a los dos meses, o a los tres meses, o a los cuatro meses. No va a haber un resultado ahí porque no es un concurso, es una posibilidad que te da el festival para decirte acá está el señor Netflix, Juan claro. Carlos Páramon... Ricardo HBO, sí, sí. y ahí entra el contacto. O sea que para nosotros es eso, más allá de exponernos y ponernos en un lugar súper privilegiado y considerable, es más, no lo voy a quemar demasiado, pero ya antes, ahora con esta comida, ya a Del Toro Fil ya se han comunicado un par de productoras importantes también, entonces de España, porque es una vidriera enorme. Entonces, no es que el 8 de octubre se va a resolver algo, no. El 8 de octubre eh, empieza otra etapa. Y para nosotros va a ser súper importante. Martín, te agradecemos muchísimo el contacto. Obviamente claro, que te sí. deseamos lo mejor para, para para este viaje y para esta posibilidad que van a tener eh, allá en Cataluña, en un lugar hermoso aparte, eh, como es Cices, sí. Cices, perdón supongo que será eh, en sí. la misma ciudad este este festival. Y nada, abrazo inmenso. Ajá. Ah, y, de, y el nombre del canal, ya que está, para que la gente que está escuchando ah. y tenga ganas de sumarse. Sí, Martín. Eh, mira cualquiera que tenga Spotify es gratis no es que no se tienen que suscribir ni nada para poder escucharlo o en Google podcast hay un montón de plataformas que escuchen podcast ponen martes de misterio y ahí van a encontrar hay más de 280 capítulos y nos quedan como 150 entrevistas por hacer es una locura abrazo ahora de Martín gracias por la comunicación ¿eh? abrazo a ustedes un placer hablar hablar de radio con ustedes sea más allá de, de los podcasts igualmente igualmente eh, Martín echeverría eh, martes de misterio seleccionada para ir al festival de sitchas para ver si esto va creciendo y llega a plataformas de streaming.